Sonando mejor que estos patos. Tostón putrefacto. Trapero inmundo. Puro sonido digital. Dándote duro por esas nalgas. Yo nunca traicioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido. Bien, todo lo que tengo en este mundo son mis huevos y mi palabra. Y esta no la rompo por nadie, ¿entiende eso? ¡No! DJTITO ピ i ルピザルピザルピザルピザル Elvira, ¿Qué, ah. ¿Qué pasa contigo, Elvira? ¿Aburrido? ¿Qué es aburrido? ¿Qué pasa contigo, Elvira? ¿Aburrido? ¿Qué es aburrido?